Guardión, la semana pasada, bajo el título Suen Negocio en Aurreangure Bearrac, tuvo lugar una asamblea informativa organizada por Saspicatu Gastechea y Solocoetxe Iris Garría Plataforma. El tema a tratar fueron los dos ascensores que el Ayuntamiento de Bilbao quiere construir en las escaleras de Solocoetxe, en el casco viejo de la capital. Para conocer más detalles, tenemos al otro lado del teléfono a Amaya, de la Asamblea de Saspicatu, a quien ya saludamos. Muy buenas, Amaya, ¿qué tal? Hola, buenos días. Oye, eh, Amaya, cuéntanos un poco, ¿cuándo os enteráis eh de, del proyecto y, y en qué consiste el proyecto de los ascensores de solo coche? Bueno, pues de todo esto nos enteramos en la asamblea, pues a, en cuanto el ayuntamiento sacó el proyecto de uno de ascensor, que fue pues antes de verano de este año. Y, y nada, fue un poco todo de golpe, ¿no? Porque ya había un ascensor en en Itu que conectaba el casco viejo con con solo coheche, y, y bueno, pues se, se cerró y un, y al día siguiente eh, se, se sacó este proyecto que después nos hemos enterado que el proyecto ya llevaba preparado hace años, ¿no? Y bueno, este proyecto el, el ayuntamiento lo que propone es poner eh, dos ascensores, dos bloques de ascensores en las escaleras que conectan Ronda con solo coheche, uh -huh. que justo aquí ya en medio al, al gasteche ¿no? Y bueno, pues son dos como torretas y tendrían que cambiar un poco la estructura de la escalera Eh, y poner pues esos dos, dos bloques de ascensor con tres paradas y bueno luego también vimos que en el proyecto proponen modificar la plaza que queda justo delante del gasteche que eso se nos hizo raro cuando eh, cuando lo que propone el, el ayuntamiento era eh, como una solución ante la falta del ascensor ¿no? y hay ciertos detalles de su propuesta que, que no que no tienen digamos sentido para nosotras Uh -huh. también bueno hay que recordar que ahí hay una pequeña huerta no eh, uh -huh. que bueno aparte de la gente del gasteche pues si no me equivoco también en algún colegio pues se eh, tiene ahí un pequeño espacio ¿no?, para trabajar el tema de la huerta etcétera no si sí, haya habido gente diferentes personas que han trabajado la huerta y luego venían las eh, estudiantes de, de la escuela música eh, venían todas las semanas con unida castle para Para trabajar la huerta y aprender un poco eso y bueno dentro de eso también tenemos parte de con árboles frutales y, y bueno que vamos a decir que estamos en Bilbao rodeadas de, de cemento no y, y las escaleras y esa parte sobre todo también suponen una de las pocas zonas verdes no que tenemos eh, en el casco viejo sí bueno este también por las gentes que igual no se sitúen estamos hablando de, del casco viejo y de la zona ya un poco eh, saliendo del casco viejo no y arriba quedaría el barrio de solo al que se puede acceder o por estas escaleras no o por uh, bueno por varios sitios ¿no? por otros dos sitios ya eh, por los cuales habría que dar más vuelta ¿no? y ahí por otro de los sitios eh, hace poco en Eh, pues ya pusieron unas escaleras mecánicas ¿no? también y existía eh, un ascensor eh, antaño eh, que cumplía esta función ¿no? de, de subir a, arriba del de, de barrio de Solocoeche y cuéntanos un poco qué, qué pasó con este ascensor y, y por qué no es una posible solución. Bueno, pues la, el ascensor eh, es de un, de un propietario privado, el de un particular Que, ya, que también tenía otro ascensor y también hubo eh, conflictos con este tema. El ascensor de Begoña también era del mismo propietario. También hubo conflictos con el, con este tema eh, por la cesión del ascensor, la infraestructura y todo. Y bueno, eh, la cosa es que es un ascensor que no ha cumplido con, con los eh, criterios de seguridad que tenía que haber cumplido. No se han hecho las inspecciones que se tenían que hacer y ya desde hacía tiempo se consideraba como inseguro, ¿no? que pasa que se ha seguido utilizando y bueno, ya desde hace tiempo quiero decir que esto no es algo nuevo, ya había eh, ya había colectivos vecinales que que lo usaban porque fuera gratuito eh porque porque cumpliera con los requisitos que tenía que cumplir. Eh, también hay que tener en cuenta que el propietario no solo hace uso del ascensor, sino que en la arriba de la torreta tiene unas antenas eh, con las que ya hubo problemática también y las y de estos colectivos De vecinas ya han, han intentado pelear porque se quisen porque eran eh, malas para la salud del vecindario y bueno pues son cosas que el ayuntamiento ha ido atrasando ha hecho como que no como que no estaban o no ha respondido a estas a estas eh, demandas de, de las vecinas y bueno pues ahora de repente lo han cerrado de un día para otro cuando había gente que había comprado vales para el ascensor de 70 euros sin dar ningún tipo de aviso eh, sin avisar tampoco a las trabajadoras y trabajadores de del ascensor mismo te ha sido algo súper repentino y bueno pues ahí vemos también que eh, a qué intereses ha, ha seguido el, el ayuntamiento no y dirá ante he los intereses de un particular de un empresario que saca que se lucra de esto en vez de buscar una alternativa que, que de verdad ayude al, al vecindario y que sea para responder a las necesidades de las personas bueno esa es nuestra lectura de Bueno, y además también que el ayuntamiento dice o está sea, eh, en las diferentes conversaciones que se han tenido con con las instituciones sea el gobierno vasco sea el ayuntamiento de Bilbao eh, se habla de que tiene mucho coste hacer la cesión del ascensor viejo eh, y, y bueno que al final va a ser esto es una obra de esto es una obra de casi dos millones de euros eh, la que proponen ahora y la que van a hacer que empezarán ahora en noviembre mm. y bueno que por También nos hemos enterado que por jefes de obra que han estado mirando, pues se ve un poco improbable que de verdad se hagan los plazos establecidos y en el presupuesto establecido. Entonces, pues bueno, tenemos muchas dudas y y bueno, sí. pues si sí, háganos eh, a qué interés ese… Eh, bueno que podría hablarte de muchas cosas, estoy igual un poco desordenada, porque también, el, el, bueno, igual pregúntame tú mejor. Sí, te iba a preguntar también, otro de los elementos que se ha mencionado es el tema del control, ¿no? Porque de, junto con el ascensor también eh, pues se pondrían cámaras, eh, y bueno, es un, es un sitio eh, pues que bueno, queda oscuro, no sé, digamos que es una zona de tránsito así, y seguramente... Eh, no estoy segura ¿eh? pero bueno eh, comentabais que lo más probable es que se pongan cámaras permanentes ¿no? en esa zona o por lo menos durante el día no que, que se que se es, esa zona sea una zona de control con cámaras no uh -huh. y habéis hecho una reflexión también sobre eso no el tema de las cámaras es un uh -huh. tema que viene de lejos y en el casco viejo no pues eh, eh, hay que prestarle especial atención no uh -huh. Y bueno, es lo que dices, que al final, bueno, en el caso de Ojo ya hemos visto como un alza muy grande en los últimos años de tanto presencia policial como de cámaras, como bueno, un poco los diferentes eh, mecanismos de control social que hay y, y bueno, eh, desde hace tiempo sí que se han considerado como un poco zona insegura algunas partes de la escalera y bueno, parece que un poco el, el discurso que que ha sacado a la luz el, el ayuntamiento es que bueno, que el ascensor va a arreglar es, eh, esa situación y también pondrán cámaras mm. como para dar una sensación de control, aunque en realidad no es lo que vemos, es que mm, solo va a ser eh pues, aumentar, incrementar este control social, pero tampoco va a solucionar ningún problema, te quiero decir, eh, porque con la con el plan que tienen a nivel estructural van a crear unas pasarelas muy largas, unas paradas intermedias en las escaleras eh unos eh, momentos de espera que, que de noche pueden ser también no sé a, no, a nuestro parecer también desde el punto de vista desde desde la perspectiva de género vemos que va a generar todavía más puntos inseguros que los que ya hay puede haber en la escalera mm. y, y además está incrementando el control social eh, porque bueno las los ascensores fijo fijo dentro van a tener una cámara mm. luego ya mm. eh, se verá que, que ponen como mecanismo supongo durante mm a lo largo de la ¿Han presentado algún tipo de proyecto en este sentido? ¿Alguna justificación más allá de la pura propaganda o, o no sabéis ¿Que nada? Nosotras, que nosotras sepamos, no. Uh -huh. un momento. Pero bueno, es un poco también conclusiones que hemos sacado, visto cuál es el modelo en general y las cosas que se presentan hasta ahora. ¿eh? Uh -huh. Sí, te Pero pregunto bien. porque bueno una cosa es cómo se vende el asunto y otra cosa es que haya sobre la mesa ya un estudio serio, ¿no? Uh -huh. No, lo único así de datos que hemos tenido, bueno, hicieron un mapa que bueno sí recomiendo ver Eh, la plataforma Solocoeche y Disgarria ha sacado un mapa de puntos inseguros que se prevén eh, y, bueno, está en las redes subido y, bueno, pues mm. animo a, a echarle un ojo. Y, pues, tanto desde el punto de vista de los vecinos y vecinas de Solocoeche como desde Saspicatu, que reflexiones habéis hecho y a qué conclusiones habéis llegado eh, en cuanto a las posibles soluciones no que tendría el problema de la accesibilidad en Solocoeche? Nosotras con esto nos adherimos totalmente a ...a lo que pide la plataforma solo cochirisgarria que es que se utilice la infraestructura que ya existe en vez de romper otras zonas encimas verdes eh, donde tenemos nuestro espacio ocupado autogestionado eh, donde se intenta plantear un barrio comunitario donde se responde a las necesidades de las vecinas y vecinos eh, desde las vecinas y vecinos no intentamos plantear otro modelo de, de barrio y, y bueno pues lo que pedimos es que se utilice la, la infraestructura que ya que ya existe en vez de romper otras zonas Y bueno, también sabemos que esto es un poco batalla para porque ya no podemos volver atrás en el tiempo, pero sí que nos gustaría decir eh, una vez más que es algo que el Ayuntamiento ha hecho sin consultar para nada con la ciudadanía y bueno, que no nos sorprende, pero sí que queremos denunciarlo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, también en ese sentido que ahora mismo no sabemos cuánto va a durar la obra, tampoco sabemos eh, cómo van a dejar la accesibilidad de las escaleras durante la obra… Eh, por lo tanto también el acceso el acceso al gasteche el poder utilizar lo que es la plaza del gasteche y bueno pues sí que tenemos muchas dudas lo que sí esperamos es que, que el, el barrio se entere bien de esta problemática y que intentemos plantear eh, pues hacer fuerza para que para que utilicen una infraestructura que ya está muy bien pues eh, amaya por nuestra parte creo que que hemos aclarado bastante acerca de este tema. No sé si te queda algo por decir. Pues pues no, bueno, sí deciros que, que intentaremos empezar una epididinámica. El otro día hicimos la asamblea informativa para el barrio el viernes y, bueno, que a partir de ahora iremos abriendo más cosas en redes. Entonces, que os animamos a estar atentas para que, para que bueno, que sigáis un poco qué pasa con todo esto. Uh -huh. Pues gracias sí. por atender la llamada de la rodita más aspirativa para suelta la olla y hasta cuando queráis. Vale, descargarte, güey. Ah, amor. Ah, amor. Ah, amor.